Vamos a charlar unos minutos con el diputado provincial de la UCR, Abel Zavarot. Eh, Abel, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Eh, Abel, anoche hubo una reunión que no estaba prevista, bueno, se convocó medio de urgencia de la Mesa del Agua y en General Hacha. ¿Qué nos puede contar? A ver, se convocó a partir de que eh, propietarios de inmuebles rurales eh, de la zona, básicamente de la zona cercana, de hecho, por casualidad, en este momento estoy ahí, pues estoy viniendo de Hacha Santa Rosa, eh, se contactaron primero conmigo y también se habían contactado en su momento con el presidente del Consejo Deliberante de Hacha, eh, pero tuvieron una reunión conmigo el día viernes, eh, diciéndome que había estado gente de la universidad y gente de Aguas del Colorado, viendo los predios eh, rurales, para eventualmente evaluar el tema de la realización de las perforaciones y bueno, yo el día de ayer también estuve con otro productor, eh, otro propietario de un inmueble también de la zona, a la vera de la, de la 35 y me confirmó la misma, la misma versión, eh, donde claramente digo, los mismos propietarios están preocupados por porque bueno, en definitiva, lo, lo, lo que pretende realizar el gobierno de La Pampa, y lo llamativo no es la Secretaría de Recursos Hídricos, sino que es Aguas del Colorado, es de hacer la conexión del acuífero al, al acueducto. Eh, eh, ¿Esto era un proyecto que se estaba evaluando? ¿Se hizo un estudio de la universidad? Y después casi no habían más noticias a partir de, de lo que ocurre ahora. No, lo que pasa es que la característica de este gobierno es justamente la oscuridad Y, y no ser demasiado transparente en sus acciones. Por lo tanto, eh, lo, lo que puedo decir es que el gobernador dijo que iba, allá en el periodo de sesiones inaugurales del 2017, dijo que se iba a hacer el estudio por la universidad, dijo que eventualmente iba a poner en conocimiento de, la, de ese resultado a las, a las localidades ribereñas, a las donde se asienta el, el acuífero, y que después la decisión se las iba a comunicar. Eh, El estudio se, se informó, pero lo que nunca, y es más, el estudio se les pidió a la universidad que viniera a General Hacha para que el resto de la comunidad supiera por notas, se lo pidió para que vinieran a explicar el trabajo que se había hecho, porque también se remarcaba en ese estudio que había focos de contaminación. Eh, pero bueno, indudablemente la, la notificación de esta decisión política nadie la sabía, no, nos enteramos de casualidad por los propietarios y no por la decisión del gobierno, ni tampoco, y además quiero decir esto, que es lo más grave, la Secretaría de Recursos Hídricos en esto está pintada, porque quien avanza en esto es aguas, de, de, de, de, es aguas del Colorado, es el, el, la empresa, claro. y no el gobierno de la provincia, lo que es más grave todavía. Cuando por ahí estamos hablando de políticas de Estado en materia hídrica, se ve que solamente se reduce a las aguas superficiales y no a las subterráneas, porque es una empresa la que está avanzando en realizar la, las perforaciones con un sentido absolutamente utilitarista. Eh, los productores que dialogaron con usted, Sabarot, eh, eh, ¿le dijeron que fueron a mirar el terreno o ya con intenciones de empezar la perforación? No, con intenciones, obviamente que acá tiene que haber un permiso de los propietarios para poder avanzar en realizar estas perforaciones, eh, y en algún caso estoy en conocimiento que se le ha dado permiso para para realizar alguna mensura, eh, lo cual no quita que no está el permiso de, de, de, de que efectivamente hagan las perforaciones, pero bueno, es, es un principio, lo que sí está claro y también me lo transmitieron, que ellos no están dispuestos a, a que se realicen estas perforaciones y no haya ningún organismo de control que haga el uso de la, del acuífero algo permanente o algo intensivo, que a largo plazo produzca lo que todos podemos presumir no para nosotros, sino para generaciones que vengan, que es la salinización o el deterioro absoluto, cuando sabemos que el primer tramo de Pichima Huida hasta Padre Bodo se está rompiendo y necesita un periodo de reparación indudablemente. Eh, y me parece que es, eh, no es muy, eh, digo, aventurado decir que es una lástima que respecto a las aguas subterráneas como este acuífero, la primera decisión que se tome, en vez de preservarlo y cuidarlo, sea hacer un uso para resolver un problema estructural de fallas como tiene el acueducto. Eh, ¿Y la reunión de la mesa, qué, qué definición tomó anoche? Primero, a ver, poner en conocimiento de la comunidad este avance, que nos enteramos, como te decía, de casualidad. Uh -huh. En segundo lugar, pedirle al gobernador, al titular de Poder Ejecutivo, que, que nos confirme esto y ratificar nuestra postura, que nos oponemos a esta decisión eh, por los fundamentos que te acabo de explicar. Claro. Eh, Abel, el estudio de la Universidad Nacional de La Pampa dice que no va a afectar la explotación el uso que se le, da, que se le quiere dar eh, para el acueducto del río Colorado al acuífero del Valle Argentino eh, ¿la posición de la mesa es todo lo contrario? Lo que pasa, a ver, yo, yo eh, quiero ser claro en esto eh, nadie está oponiéndose eventualmente a que, eh, que se le tenga que dar un uso al acuífero pero para eso tenemos que ir Digo, ...desarrollar un camino y un trayecto... ...que tiene que ver con... ...dictar normas que hagan al cuidado... ...te voy a dar un ejemplo concreto... ...de general hacha... ...porque sí, muchas sí. veces se dijo... Bueno, ...ustedes no hacen nada... ...primero que la... Eh, ...más allá del dominio público provincial... ...es del Estado provincial... ...y la Secretaría de Recursos Hídricos... ...es la que lleva adelante las políticas... ...en ese sentido... ...no ha dictado normas... ...digo, protectoras de, del acuífero... ...no de este, ni de ninguno... ...no, mm. digo... ...como muestras puedo decir, por ejemplo... Y paradójicamente, en el caso de Hacha, hay un sector que paga el agua y el otro que hace un uso intensivo sin ningún tipo de control y pagar un peso. En el caso de Toay, no tengo que decir el caso de Loboche, un montón de... de en, en Toay, en el casco urbano, pagan el agua y todo lo que es el Loboche, no hay ningún tipo de medida para el cuidado con el llenado de las piletas o eventualmente con lo que es el riego. Ese tipo de paradoja, donde la potestad del gobierno provincial hace, donde nosotros decimos... Eh, veamos la forma de que nosotros dictemos normas protectorias del acuífero, porque el agua es un recurso escaso que con el, el, el paso del tiempo se va a agotar y nosotros tenemos que ir en ese sentido. Ahora, eh, darle en el caso del acuífero eh, del Valle Argentino, el primer uso para resolver una cuestión como es el acueducto, que se rompe permanentemente y además lo más grave, eh, es que en algún momento se ve comprometido. Además el Estado Provincial a controlar o a establecer un mecanismo de control eh, para que solamente se use cuando, eh, cuando esté fuera de servicio. Bueno, hasta acá te, te, se imaginarán. Si nosotros nos enteramos de casualidad sobre estas perforaciones, me parece que la posibilidad de controlar o establecer algún mecanismo de control también desapareció. Claro. Mm. Eh, bien, Abel, no sé si quiere completar con algo, si no le agradecemos estos minutos con Kermés. No, eh, lo único que quiero decir es que eh, nosotros nos enteramos para la comunidad, sobre todo, que es importante que, que todo el mundo esté al tanto, que esto nos enteramos el, la semana pasada, solo miércoles o jueves. Yo tuve una reunión el viernes y ayer, y se convocó ayer a la noche esta mesa en forma urgente y rápida, porque la prioridad es justamente ir a, a llevar las acciones que sean necesarias para justamente que en materia de, de un acuífero que es tan sensible para hacha y para la zona el gobierno eh, dicta normas para su cuidado y no que vaya en este camino donde ahora lo más grave es que avanza en una medida a través de una, una empresa estatal, ni siquiera se Secretaría de Recursos Hídricos, y además eh, a espaldas de la comunidad y además sin hablar una sola línea del control que podemos ejercer todos y el impacto que puede generar una utilización intensiva para, vuelvo a repetir, un recurso que si se hace un, un, un uso eh, intensivo y prolongado en el tiempo puede terminar con un deterioro quizá el, irreparable. Gracias, Sabarot. Eh, bueno, gracias a ustedes. Bien, la palabra del diputado Abel Sabarot, eh, hablándonos de, de esto que...